y、yeah. o, sea so yeah. e a h m e r o Mero, Seth Ribes, o c i o Ejecutor, y e a h l e l o mío es pura garantía, todos quieren comprar.La vida es una lotería, acá te pueden matar.Costales blancos en camiones, listos para descargar.Nil más pesado s de tu ganga, banca esta calidad.Lo mío es pura garantía, todos quieren comprar.La vida es una lotería, acá te pueden matar.Costales blancos en camiones, listos para descargar.Nil más pesado s de tu ganga, banca esta c a l i d a d Despierto por el día, drogado por la noche. Estoy ansioso por el barrio buscando mi roche. Ando de buena raya, coleccionando broches. Guarda ese poche que la droga está en el otro coche. De cutro alto para Sevilla jugando en la mafia. No me permito fallas, estoy quebrando tablas. Detonador en el mensaje, llego a la hora exacta. Me respaldan las barras, la vida se relata. En la esquina entienden lo que yo quiero decir. No estoy esclavizado para arrodillarme en el maíz. Yo vengo para contar contento todo lo que sufrí. Como lo dice tu LM de b a y l o n de los Clicks Tengo un puñal clavado en el centro de mi corazón Tengo acidez estomacal con sabor a cartón Tengo una pena que lastima y vuelta mi adicción a i n z o r r y mama necesito de tu bendición Lo mío es pura garantía, todos quieren comprar La vida es una lotería, acá te pueden matar c o s a les blancos en camiones listos para descargar f i r m a s pesados de tu ganga, banca esta calidad Lo mío es pura garantía, todos quieren comprar La vida es una lotería, acá te pueden matar c o s a les blancos en camiones listos para descargar me ha p s Despierto o n t r e Vente tu ganga t a calidad e s por la noche, drogado por el día Buscando la diferencia en la misma simetría Porque yo nunca tomo, tengo la sangre fría Tengo que escupir plomo y sacarte la garantía Hace tiempo andaba junto a malas compañías Te chupaban el dinero, la sangre hasta la energía Mis fucking melodías te crean psicopatías Yo no picoteo como tus arpías, terapías Porque los míos prestigio no se puede comprar Un accesorio para el arma que se pueda c o m p r a r Porque la vida es una puta que tiene Tienes i que v o Lo a r l siento por el lenguaje, solo una forma de hablar Me llama el mero mero y dice tengo que ejecutar Me pongo a multiplicar, soldados a reclutar La misma tierra pero pura en diferente lugar Y preparados para la guerra justo antes de entrar